Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, yo. Bien. i n s t r u í n o s en el asunto.、Ah, bueno, voy a hacer lo posible. Bueno, es, es bastante, bastante simple, digamos. Este, es una.、Eh, digamos, se firman unos convenios de colaboración donde, donde de alguna manera se trata de fortalecer el vínculo entre la, entre la cooperativa y el municipio para, el, para formular proyectos que contribuyan al desarrollo local, ¿no? Es, es básicamente eso, trabajar en educación cooperativa y demás, como para. Para fortalecer el vínculo, como decía, ¿no? Bien,、eh, ¿y ¿qué otros municipios forman parte de esa red? ¿Y, y en, qué, en pues, qué estado de avance o de desarrollo está? Se están sumando, se están sumando a nivel nacional muchísimos municipios. Ahora en Vietma firman un montón de municipios, son varios, creo que alrededor de veintipico.、Eh, hace poquito estuvimos en Río Negro también, firmando, Fernández Soro también firmó. Se van adhiriendo de a poco, este, y bueno, se van sumando a la, a la red de municipios cooperativos, ¿no? Eh, las, las expectativas concretas de eso, más allá de, por supuesto, los valores que estás señalando como expectativa,、eh, ¿cuáles serían las concreciones este, materiales? Bueno, bueno, básicamente es, por ejemplo, en, en los pueblos, digamos, las cooperativas y los municipios son dos instituciones fundamentales,、eh, digamos, y, y cuando logran, de alguna manera, salvar las diferencias que por ahí pueden existir, porque obviamente se puede pensar diferente. Digamos, Cuando uno entiende que, que, que, que, puede, que puede formular proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la vida de la gente, la verdad que, que eso hace que, que, que se logren cosas más importantes cuando las cooperativas y los municipios se p o n e n de acuerdo. Entonces, básicamente es, es tratar de trabajar en forma conjunta, tratar de tirar todos para el mismo lado y siempre pensando en la, en la comunidad en general ¿no? y no en particular. ¿no? Es, es, es básicamente eso, e s sencillo. Así como es de sencillo, digamos, ahí es, es difícil de entender, de, de, de llevar a la práctica.、Eh, nosotros en muchos de los pueblos hacemos, trabajamos en forma conjunta diariamente. En mi caso, nuestra cooperativa de base acá en Doblas, este, trabajamos en forma permanente con, con el municipio. No es más ni menos que lo que venimos haciendo normalmente. n o Bien,、eh, te cambio un poco de tema.、Eh, ha estado en el foco en las últimas semanas el balance de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa con sus números complicados a la salida de la pandemia y demás, pero también sabemos que la Cooperativa de Santa Rosa es singular en la provincia. Hay cooperativas de otros tamaños con otras realidades. ¿Cómo, cómo, ¿Qué balance harías del año respecto del movimiento cooperativo en general en la provincia? Bueno, por supuesto que ha sido un año complicado. Ha sido un año complejo, no, no hemos tenido e s t a salida de la pandemia, d i m o s fue bastante, bastante compleja, no teníamos movimiento, s de, de aumento de tarifas, nos ha c a que g a d o con lo que teníamos. Así todo, nosotros seguimos brindando los servicios de calidad, como, como haciendo un esfuerzo enorme,、eh, hemos trabajado todo acuerdo con la Secretaría de Energía todo el tiempo para poder lograr y sacar las diferencias, hemos este, logrado acuerdos, nos han compensado de alguna manera d de, de, el gobierno algunas Este, algunas este, diferencias que teníamos para corregir esas asimetrías que, como vos bien decís, tenemos porque hay cooperativas mucho más grandes, cooperativas más chicas, las realidades son diferentes. Pero yo creo que a s í todo el balance ha sido, ha sido positivo en cuanto a, a los servicios, a la calidad de servicios. Luego、eh, hay que seguir este, eh, hilando, eh, digamos, eh, tratando de ver cómo podemos corregir esa, esa, esas cosas, esas diferencias que tenemos. ¿no? Eh, en cuanto a la segmentación tarifaria,、eh, ya dan por cerrado el, el, el capítulo, el ciclo, también de, de una cuestión bastante difícil de implementar, que tuvo sus problemas sí, de información sí, y demás. Sí. sí, sí, bueno, a ver ahora cómo sigue. Ahora está cerrado hasta acá,、eh, después veremos qué, qué es lo que pasa. Hay que esperar, Venimos, vamos, a, vamos a entrar en la etapa del, del verano. Eh, eh, como decíamos, creo que alguna vez en otra nota, es un combo medio complejo porque empiezan a aumentar los consumos. Este, así que con los aumentos de, que ha habido, de v a c y demás, este, va, va, va a complicar por a un poquito a la gente. Así que por ahí seguramente se irá a esperar un poquito más para la próxima etapa de, de, esta, de esta fragmentación. ¿no? Jorge Páez, muchas gracias. Si crees que hay algo más por agregar, te escuchamos. No, déjame decir que la verdad es que hemos recibido en estos días, en la firma de, del convenio, a r i e l Guarco, presidente de Cooperar. La verdad es que no es un dato menor. Eh, para nosotros es un enorme placer recibirlo en, la, recibirlo en la provincia, es el presidente de ASI,、eh, que es la Alianza Cooperativa Internacional, <coughs> Pero, representa a 110 países, a más de 3 millones de cooperativas, la verdad, con 1.200 millones de asociados, y es argentino, fue elegido en un congreso internacional, y bueno, tuvimos la presencia de él antes de ayer y bueno, lo recibimos por supuesto. Con mucho placer, como decía, este, la verdad que es una, una personalidad del mundo cooperativo. ¿no? Eh, ¿Qué convenio firmaron? El del de, de municipio s cooperativo. Ah, que、eh, que, esto que decías. Y vino、no. Ariel Huarco. Ariel Huarco, claro, elegido ahí, en el 2017, fue, ¿no? En el 2017、momento. y lo volvieron a reelegir ahora.、Uh -huh. eh, el año pasado es este año. Sí.、Eh, volvió a ser elegido presidente dentro de 110 países, como decía, la verdad, no es un dato menor.、Eh, es argentino, por eso lo rescate y lo, lo quiero. Lo q u i e r e decir, ¿no? Gracias de vuelta. No, gracias a vos. Un abrazo.